el medio de un nacimiento único un nuevo orden mundial está naciendo ante nuestros ojos al menos eso anuncian los nuevos profetas de los medios de comunicación americanos pero ese orden tiene enemigos religiosos de filosofías distintas de creencias diferentes esta noche queremos hablaros del nuevo orden mundial y de algunos de los ataques que le están realizando ocurren en el seno mismo del imperio y han surgido mucho antes del famoso 11 de septiembre que todos recordamos Nuestro invitado nos ofrece los primeros datos de esta extraña historia. Pues que Santiago antes de nada empezar a... quizá a definir eso del nuevo orden mundial del cual últimamente se ha comenzado. a hablar aunque se sabía mucho antes. ¿Qué es eso del nuevo orden mundial? El nuevo orden mundial es eh, la situación que nos deja eh, la caída de, del bloque del este, una situación mundial en la cual eh, los Estados Unidos eh, tienen prácticamente... La, la, hegemonía, la hegemonía militar y, y casi económica del mundo Pero Estados Unidos no es, un país, eh, no es un país típico, no es un país normal Ni siquiera es una gran superpotencia al uso Es un país en el que las eh, grandes capitales, las, las multinacionales El negocio, a fin de cuentas, eh, prima sobre, sobre el poder político en muchas ocasiones Eh, el nuevo orden mundial es eh, un mundo en el cual eh, las palabras globalización, un mundo entero para, para hacer negocio, eh, la extensión de, de conceptos culturales a los eh, puntos más distantes del globo de una manera instantánea, en un, la uniformidad de alguna manera en, en los criterios eh, de pensamiento de, de dirección política eh, de cultura pues se, se va imponiendo no por la fuerza sino por la fuerza de los hechos muchas veces por la fuerza de lo inevitable por la fuerza de la presión de, la presión de lo que de alguna manera se denomina progreso aunque habría que ver hasta qué punto nos lleva hacia hacia una situación progresista eh, yo no sé por dónde empezar con esta historia eh quizá eh, surgió a raíz del atentado del 11 de, de septiembre que había un ataque de antres y que podía ser no sé si empezar por el ataque, si se pudo haber evitado eh, lo del 11 de septiembre empezamos por ahí, ¿te parece? empezamos por ahí <coughs> eh, porque todo, todo, este, todo este follón empieza el 11 de septiembre realmente, o empieza unos días antes empieza unos días antes cuando el FBI captura a, a un ciudadano argelino con pasaporte francés y, y bueno, lo tiene ahí retenido, lo interrogan y coge sus huellas y, y se lo manda al Interpol Eso cae en manos de, del Servicio Secreto Francés eh, y automáticamente les mandan un expediente que eh, el portavoz de, del Servicio Secreto Francés dicen que tenía la altura de un brazo humano, con lo cual este señor tenía que tener un, un expediente bastante serio y que bueno eh, eh, vincula a este tipo con eh, al qaeda con bin laden eh, con el, el integrismo con el integrismo islámico argelino y eh, además eh, este tipo se le captura con eh, manuales de vuelo información técnica sobre sobre aviones de, de pasajeros había recibido había recibido clases de pilotaje Y bueno, eh, de una manera absolutamente incomprensible, la, la burocracia interna de, del FBI no hace nada con esta con esta información. Y cuando llegamos unos días después, al 11 de septiembre, vemos que eh, los dos eh, primeros aviones tenían eh, cinco eh, integrantes de cada comando de secuestradores, menos uno de ellos, el tercero, que solo tenía cuatro. El que faltaba era el que tenían ellos capturado. El colega ese que habían capturado. Qué curioso. Es decir, que está todo preparado, que tuvieron en sus manos la información, podían haberlo evitado si hubieran seguido la pista esa que, que encontraron. Sí, pero de hecho, y, y lo, más, lo más curioso es que por eso precisamente lo hemos sabido, por, por las quejas eh, casi oficiales, aunque sí... Aunque, aunque apareció en los medios de, de prensa franceses, del servicio secreto francés diciendo que ellos habían, habían aportado información suficiente como para atar cabos eh, a raíz de la captura de, de este señor. ¿Dónde está la información, todos esos datos? La verdad es que es precisamente lo que, lo que estábamos comentando antes. Estas cosas aparecen en la prensa, aparecen en las agencias de noticias, aparecen en los diarios internacionales, pero a lo mejor aparecen un día. Sí. El, si al día siguiente si aparecen en el telediario de las 3 pero no aparecen en el de las 9 si desaparece de, de eso que se llama el clima informativo es como si no hubiera existido nunca hay que estar muy atento y recordar casi cada noticia, archivarla para empezar a, a formar el puzzle de, de las cosas que no solamente eh, están sino que nos son importantes a veces lo, los, que, los que de alguna manera dirigen la información Eh, utilizan los, los trucos propios de los prestidigitadores Es decir, para que no se te vea el truco Para que no se vea lo que no quieres que se vea Diriges la atención hacia otro sitio uh -huh. Y entonces, eh, sin que haya una censura Pues como la que hubo aquí durante el franquismo Sin que haya señores tachando párrafos Ni ni cortando con tijeras Pues sin embargo, sí hay una censura En cuanto a la elección de la corrección política Entre comillas, de, de los temas que se tratan yeah. O sea, que se sabía lo del posible atentado Y hubo gente que hizo transacciones financieras antes del atentado Eso, eso, eso, esa noticia además ha salido muy recientemente y en tu página no creo que la ya... sí, sí, o sea efectivamente. Y, y bueno eh, es uno de, es una de las sorpresas que, que está que está dando la recuperación de los restos de, de las torres gemelas del world Trade center eh, hay que pensar que, que los ordenadores que había allí los, los centros informáticos de grandes empresas financieras de compañías de tarjetas de crédito de, de empresas que movían mucho dinero eh, esos ordenadores es vital recuperarlos para esas empresas y muchos de ellos se han recuperado lógicamente los discos duros donde están esas informaciones están en un estado prácticamente recuperar ble pero eh, existe una empresa en alemania que tiene un sistema de, de exploración por láser tremendamente sofisticado que es capaz de di extraer datos de cualquier de cualquier ordenador que esté físicamente por lo menos que exista algo de, de ese uh -huh. disco duro y se están encontrando con que eh, en los minutos previos a, a, al desastre ocurrieron una cantidad inusitada de transacciones de transacciones no sólo eh, inusuales, no solo por esa cantidad sino también por la cantidad de transacciones de muchísimo dinero que bueno eh, lógicamente eh, han quedado impunes han quedado han quedado flotando eh, es como si como si compras eh, un producto con, con tu tarjeta de crédito a través de Internet, pero el servidor se, el servidor de, de, de las tarjetas se cae y nunca te pasan ese cargo. Pues alguien ha hecho ese tipo de transacciones, transacciones de ingeniería financiera muy compleja, y bueno, que están ahora mismo los, los expertos alemanes eh, intentando desentrañar para ver quién se ha podido lucrar, porque desde luego no es solamente, no es solamente curioso, sino que lógicamente estamos hablando de personas que de una manera u sabían que iba que iba a suceder algo esa mañana. Eso se criminalizar, es decir, sabían que iba a ocurrir y aprovechaban ese momento de, de caos que se iba a formar para hacer grandes transacciones y grandes compras que no se los iban a, a cargar. Efectivamente. ¿Sí? Eh, no solo no solo compras sino incluso movimientos grandes de capital, estaban se está hablando de que de que en aquellos minutos previos, ten, hay que tener en cuenta que dan primeras horas de, de la mañana en uh -huh. en Nueva York. En aquellos minutos eh, previos se movieron eh, la friolera de 100 millones de dólares... Eh, en, un, en, un, en un lapso de tiempo en que normalmente se suele mover la tercera o la cuarta parte es decir, algo eh, inusitado sucedió en, en aquellos momentos ¿Y qué tiene que ver el antres en todo esto? Eh, en Las primeras noticias que nos pasaron al principio era que también Bin Laden y Al Qaeda eran el culpable de toda esa guerra bacterológica entre comillas que estaba sucediendo y que ellos estaban mandando el antres ¿Qué es el antres primero y qué, qué está pasando con todo eso? Realmente Pues la, la historia del Antrax es eh, posiblemente lo más eh, perpéntico de de toda, de toda esta triste historia de, de los atentados y, y de la guerra de Afganistán. Porque el antes no tiene nada que ver con todo esto. Eh, no tiene nada que ver. Tiene que ver en cuanto a qué ha sido causado, pero desde luego no tiene no tiene en absoluto el, el mismo origen. Pero, eh, bueno, ahí sí que vamos a ir por partes. Efectivamente, eh, días después, eh, empiezan a recibirse en diferentes eh, medios de comunicación, eh, en la oficina del jefe de la oposición en el Senado norteamericano, eh, en centros oficiales, empiezan a recibirse eh, sobres de correspondencia que contienen un misterioso polvo blanco que se descubre que son eh, esporas de la bacteria del antrax. Eh, eso pone, pone lógicamente la, la lógica alarma social en, en toda la, la sociedad norteamericana y eh, la versión que empieza a ascender en los medios de comunicación sin que sea la versión oficial, el gobierno calla, hace caso omiso de, de lo que está sucediendo simplemente pone las, las medidas oportunas eh, la versión que empieza a favorecerse de alguna manera es que bueno es el, el segundo ataque es eh, la continuación de los ataques terroristas de, del 11 de septiembre. Bueno, si me permite, no fueron tantos y crearon un clima de terror en todo el país, en todo el mundo. Increíble, ¿verdad? Efectivamente. De hecho, eh, a fin de cuentas, eh, además el antiax es una, es una bacteria muy común. Claro, eh, cuando empezaron a, a analizar la correspondencia en, en grandes volúmenes, se encontraron que había en las pruebas de antiax, Miles de positivos, cuando claro, las pruebas eran muy sensibles y lógicamente una, un microorganismo que, que aparece de, de manera bastante común en, eh, y simplemente en el suelo de, de, de los campos de, de cualquier parte del mundo, pues aparecía lógicamente alguna bacteria suelta pegada pegada a casi a casi todas las cartas, ¿no? Pero, pero esto de alguna manera efectivamente se fue potenciando, se fue eh, poniendo, de, exagerando de alguna manera desde, desde los centros oficiales y desde el propio gobierno estadounidense. Y era lógico, y era lógico por una razón, porque a fin de cuentas era algo que contribuía de alguna manera a mantener eh, viva la indignación nacional que, que había supuesto el, el gran trauma ...del 11 de septiembre que contribuía a, a que a que el esfuerzo bélico que estaba a punto de, a punto de emprenderse todavía todavía no habían empezado las acciones de guerra sobre afganistán pues tuviera un sustento popular que, que, que no solamente eh, digámoslo así... la gente sintiera que lo del 11 de septiembre fue un caso aislado sino que sintieran de alguna manera que el peligro estaba llamando a la puerta de, a la puerta de su casa sin embargo eh, Nada ha podido, ha podido relacionar eh, estos asuntos ni con bin Laden ni con el terrorismo islámico y, sin embargo, sí había una línea que calladamente eh, seguía el FBI y el departamento postal de, de los Estados Unidos encargado de este tipo de investigaciones y esa línea apuntaba que eran ciudadanos norteamericanos los que estaban eh, intentando sembrar el terror eh, por medio de la bacteria del an. Los norteamericanos y los norteamericanos ¿Quiénes eran esa gente grupos de extrema derecha ciudadanos norteamericanos muy particulares efectivamente eran eran grupos vinculados al extrema de derecha norteamericana lo que pasa es que la extrema derecha eh, de este país es muy atípica como casi todas las cosas de, de, de sanación es muy atípica y, y está formada por por un conglomerado de, de grupos con intereses diferentes que, que van desde desde nacionalistas desde eh, muy muy extremados pasando por nazis, eh, supremacistas blancos, racistas ecologistas radicales eh, tradicionalistas eh, extremistas religiosos es un, es un conglomerado tremendamente heterogéneo pero que tiene una eh, una eh, fuerte presen, presencia social en, en la masa de votantes por ejemplo de Estados Unidos pensemos que eh, toda esta gente forman eh, buena parte del grupo de votantes republicanos Y además eh, tienen otra característica que no suele tener la, la extrema derecha de, de otros países como puede ser la, la europea. Y es que están muy organizados y sobre todo están muy bien armados. Algunos forman las llamadas milicias. Las milicias son pequeños ejércitos, algunos de ellos con una con una asom asombrosa capacidad de combate evaluada eh, por las propias fuerzas de, de seguridad de, de Estados Unidos y que bueno, podrían, eh, podrían en un momento suponer, eh, suponer una amenaza se, se estima que, por ejemplo, grupos eh, como la llamada milicia víbora eh, Podrían contar en un momento dado con 5.000 efectivos Armados con armamento de guerra moderno Incluido artillería y armas automáticas Es decir, eh, algo que he puesto en, en funcionamiento pues Podría poner en un serio en un serio aprieto al gobierno federal ¿Y qué pretende esta gente? ¿Qué pretenden estas milicias? Diego? ¿Qué es lo que quieren? Las milicias... Si eh... llega el fin del mundo, como en, en algún sitio he oído Eh, algunos que algunos de los que pretenden en ese conglomerado por ejemplo están eh, están muchos extremistas religiosos eh, son los eh, los talibanes cristianos de alguna manera y efectivamente son son algunos que eh, pretenden que el apocalipsis se cumpla tal y como tal y como está tal y como está profetizado y si no lo hace de una manera espontánea pues ellos están dispuestos a arrimar el hombro y, y hacerlo cumplir y eh lo que pretenden de alguna manera es eh, mantener eh, su país, mantener Estados Unidos fuera de ese nuevo orden mundial. Ellos ven con tremendo recelo, por ejemplo, el intento de control de armas que, que desde la administración Clinton ya se, ya se ha pretendido hacer. De hecho, la Asociación Nacional del Rifle, la, la presidida por Chanton Heston, eh, forma eh, buena parte de, de ese conglomerado social del que hablábamos antes. Y eh, en, el, en la posesión de armas ellos ven eh, su independencia, ven Eh, la posibilidad de resistirse ante eh, lo, el dominio de, del gobierno federal ellos creen que hay un componente racista en esto por, de, indudable ellos creen que eh, los grandes capitales judíos eh, son los que manejan la política en washington y que eh, esto la política que, que se dicta desde la capital está en contra de lo que es la esencia americana ellos lo, se ven como los salvadores de la patria y están dispuestos a, a llegar a, a cualquier a cualquier sitio Con el Antarax eh, lo que pretenden es lo que han pretendido en más de una ocasión, pretenden es, eh, establecer un estado de emergencia, pretenden poner a, al gobierno federal lo suficientemente nervioso como para decretar una ley marcial, como para decretar una serie de medidas de excepción que justifiquen una resistencia armada, ellos no pueden en un momento dado eh, lanzarse a... ...a hacer una revolución o a montar una guerra civil en Estados Unidos... ...pero si el, si el gobierno federal da un paso en falso... ...si el gobierno federal es el primero en, en tener una actitud amenazante... ...hacia esos valores tradicionales americanos... ...entonces ellos se sentirían legitimados a resistirse... ...y entonces eh, podrían cumplir lo que es su sueño... ...un sueño que, que narran en una, en una novela que es su biblia... ...que se llama eh, Los diarios de Turner... ...que es un libro prohibido en Estados Unidos... ...que circula solo clandestinamente por internet y es un libro en el que se narra una, se, una segunda guerra civil americana es un libro en el que se narra como estos patriotas americanos deciden un día levantarse en armas contra el gobierno federal y acabar con él ¿y tiene que ver en 30 segundos algo que ver todo este grupo de gente milicias con Bin Laden y con los terroristas de Al Qaeda? tiene que ver eh, curiosamente eh, el, los únicos que, que admiran a, a Bin Laden de alguna manera en, en Estados Unidos son ellos Eh, concretamente los neonazis norteamericanos y, y algunos de estos grupos supremacistas blancos eh, ven a Bin Laden eh, casi como un héroe y lo tienen, y lo tienen en alta estima ¿Sí? por, por opositor al sionismo por opositor a, a esos malvados judíos que tienen secuestrado su país entonces desde su, su punto de vista absolutamente paranoico para ellos eh, es un, es una persona que está atacando no a su país sino al gobierno de su país al gobierno que no representa de alguna manera la legitimidad de la esencia norteamericana que ellos dicen de Ferdinand Dos y media once y media en las islas Canarias tenemos que hacer una mínima pausa para dar la vuelta a nuestros 300 si estáis grabando enseguida continuamos 905 11 80 80 nuestro teléfono. muy tranquilo por si queréis preguntar ahora y enseguida seguimos. desconocido. Todos los viernes de 12 a 2 de la madrugada, espacio en blanco. 7905118080 sí, bueno, nuestro teléfono llegan las primeras preguntas del chat, algunas son cachondas, dicen, ¿cuánto queda para ver un McDonald's en Kabul? No quedará mucho, ¿no? No, no, no, no quedará mucho, seguro, porque es un, eso sería una foto propagandística genial y, y no creo que, que los norteamericanos se resistan a ello. El gobierno USA dice que era la extrema derecha las causantes de las cartas del Antras, ¿verdad? Pues eh, el gobierno USA ha, ha cometido ahí una, uno de esos tradicionales donde dije, digo, digo, Diego, que suele hacer y efectivamente eh, al final ha terminado, ha terminado cediendo. La primera versión no era esa en absoluto de hecho fueron eh, cuando ya llevaba la, la crisis del ex dos buenos meses eh, funcionando casi fue el departamento postal los que los que viendo que se estaban jugando su prestigio un prestigio que se habían ganado entre otras cosas capturando a, a una bombera aquel a aquel terrorista que, que iba mandando bombas eh, por todo Estados Unidos pues estaban viendo que, que las doctrinas oficiales especialmente las defendidas por el fbi les estaban haciendo hacer el ridículo y fueron los primeros en decir Eh, que ellos eh, desde su opinión profesional pensaban que eran eh, que las cartas de delanteastro provenn desde los propios Estados Unidos y habían sido confeccionadas por ciudadanos estadounidenses en un momento hablamos de, de Bin Laden y de todo lo que se nos está al parecer ocultando pero la última pregunta al chat es posible que sea Israel el atacante de las torres gemelas dicen eh, para poder atacar eh, Palestina con el consentimiento general mm, yo creo que más bien eh, ha sido ha sido al revés es decir eh, lo sucedido en las, en las torres generales les ha venido muy bien para que la atención del mundo esté eh, centrada justo en, en otro sitio y ellos están haciendo lo que están haciendo que está actuando con una con una absoluta impunidad el, el el resto del mundo no tiene capacidad de reacción ahora mismo más que para aconsejar recomendar eh, avisar pero desde luego no hacer una acción diplomática fuerte cuando eh, los problemas eh, de la guerra de Afganistán de de esa organización al-Qaeda que todavía no está ni mucho menos desmantelada, pues son muchísimo más acuciantes que, que lo que le pueda estar sucediendo a, al pueblo palestino. 9051180 80 por si queréis y en el chat en el chat del espacio me en encontrando por m80radio.com, ahí podéis entrar y hacer preguntas si queréis. Así que la primera parte, nos vamos a la segunda introducción, que nos vamos a meter más de lleno en este asunto tratando de encontrar lo que es la verdad en esta crisis que estamos viviendo. Detrás de ella continuamos. de los medios de comunicación se nos ofrecen millones de datos ideas, informes en suma, todos los días nos ofrecen la verdad la verdad sobre esta crisis que vivimos la verdad sobre la campaña libertad duradera la verdad sobre esta nueva guerra mundial en la que estamos inmersos Todos los días nos desayunamos, comemos y nos vamos a dormir con todas estas informaciones. Pero, ¿es verdad todo lo que nos cuentan? ¿Son verdaderos los motivos de la guerra en la que estamos? ¿Es verdad lo que nos cuentan? ¿Son ciertas esas informaciones que cada día nos martillean en nuestras mentes? Nuestro invitado tiene algunos datos que nos pueden hacer reflexionar. Escuchemos. Ahí está la intuición. Santiago. hay que decir que no nos hacemos responsables de lo que tú digas. ¿Vale? Bueno, bueno. Bueno, eh, ¿el gobierno de los Estados Unidos nos está engañando? El gobierno de los Estados Unidos eh, no nos está engañando, pero sí nos está sustrayendo mucha información. ¿Que es lo mismo que engañar? ¿O no? Eh, en, en relaciones públicas, por ejemplo, sí, que es, hay una máxima que se dice no mientas nunca, pero tampoco digas siempre toda la verdad eso es lo que realmente está haciendo lo que está haciendo Estados Unidos lo que pasa es que las partes que, que se están omitiendo posiblemente sean las más sabrosas y las que más de alguna manera nos permitirían comprender el, el global de la situación Es decir, que están manipulando la información Sí y además lo, lo están haciendo pues de una manera muy similar a como se hizo en la guerra del Golfo solo que es lo que más eh, más exagerada pensemos que eh, hubo una consigna después de, de la guerra de Vietnam. ...y es, nunca más se va a volver a, tele, a televisar una guerra... ...los efectos devastadores que tuvo sobre la moral de, del pueblo americano... ...esas imágenes atroces que, que llegaron de Vietnam... ...nunca más se iban a volver a repetir... ...nunca vimos un muerto realmente de, de la guerra del Golfo... ...nunca vimos oh, a un soldado ir aquí pegando un tiro... ...nunca vimos eh, caer una bomba que no fuera de esas teledirigidas por satélite... ...que parecían más un videojuego que, que algo real... Tres cuartos de lo mismo nos ha, nos ha pasado en, nos ha pasado con esta guerra de afganistán la televisión turca es la única que nos ha mostrado cadáveres reales cuando cuando aquella aquellos prisioneros se, se rebelaron hace unos días y, y hubo un, una tremenda masacre son los únicos cadáveres que hemos visto de, de una campaña larga y cruenta con unos, con unos bombardeos como no se recordaban desde la desde eso desde la época de vietnam mm. hablamosmos de binladen ¿Quién es binladen Pues Bin Laden es, eh, es posiblemente una, una de las mentes más privilegiadas de, del mundo islámico actualmente. Es una persona eh, que procede de un entorno rico, él, él es hijo de, de un gran constructor de, de Arabia Saudí eh, y eh, ha tenido una educación esmeradísima, ha estado en, en los mejores colegios y universidades de Europa. Y sobre todo, eh, en un momento dado, es elegido eh, por, por eh, el gobierno saudita y por la CIA para liderar eh, a los eh, a los mullerines, para liderar a los guerreros de, de Dios que tenían que liberar en aquel momento, con el beneflácito de la CIA, tenían que liberar a Afganistán de, del azote soviético y para eso se le entrena, se le entrena de una manera cuidadosa, se le convierte la propia hacía y a redes auditas. La PPC y Tabias Auditanos y redes auditas. Se le entrena eh, en estrategias, se, se le enseña absolutamente todo lo que tiene que saber un gran general. Y se le financia. Eh, ahora mismo se habla de Al-Qaeda, pero lo que sabe muy poca gente es que aparte de esa fortuna personal que, que tiene Osama Bin Laden eh, por, por su familia y por los negocios de construcción de, de su padre, eh, Al-Qaeda se montó con 2 billones con B de pesetas que eh, facilitó para ese para ese efecto la propia cia y el propio gobierno gobierno saudí para precisamente eh, montar la oposición a, a, la, a la ocupación soviética fueron eso ese es ese dinero precisamente el que todavía se sigue administrando muy bien en, en, en paraísos fiscales en empresas encubiertas etcétera etcétera es por eso por lo que por lo que realmente eh, los, los medios económicos de al qaeda son absolutamente absolutamentenímas imaginables para cualquier organización terrorista al uso porque nadie ha tenido ha tenido esos recursos económicos más que ellos es decir que la propia sea el propio gobierno americano ha formado y ha equipado a este, a este personaje no, le enseñó, le enseñó absolutamente todo lo que sabían y luego él eh, para luchar contra los rusos decías ¿no? efectivamente, y luego él además aprendió muchísimo en esa, en esa dura campaña de, de Afganistán y se convirtió en algo eh, que es ahora mismo ahora mismo eh, cuando se, se bautiza en el mundo árabe a, a un niño es muy probable eh, pues, con, no, no se sé si te debería decir el porcentaje pero Osama es uno de los nombres que más se están poniendo ahora se ha convertido en un héroe pero se ha convertido en un héroe no solamente por, por ese ataque a ...por ese ataque a, a las Torres Gemelas... ...o por ser el... ...o por ser el... el gran, ...la gran bestia de, de los occidentales actualmente... ...lo era ya, antes de aquello... ...es un hombre... Eh, que, ...que es un gran orador... ...nosotros lógicamente no, po no podemos apreciarlo desde aquí... ...pero eh, habla con un estilo pausado... ...didáctico, tranquilo... Eh, ...nunca... Eh, ...nunca se altera en público... ...tiene el carisma el carisma de esos grandes eh, grandes caudillos... ...que son los primeros en acudir a la batalla... ...que, se, eh, que sufren las mismas penalidades de sus soldados es eh, una persona eh, que eh, fuera de nuestros prejuicios occidentales para los que realmente son los suyos eh, tiene todos los, eh, los ingredientes para convertirse en un mito ya eh, ¿cómo se organiza todo Al Qaeda, todo ese grupo que hemos descubierto ahora de repente con ramificaciones en montones de países y que ha surgido como de la nada de repente? Al Qaeda eh, se organiza eh, se organiza desde Afganistán Eh, cuando, cuando consiguen expulsar a, expulsar a los soviéticos eh, sucede, una, sucede una cosa que saca eh, se, se supone que es ahí el detonante El detonante de, de la, ante de comillas, de de de demencia de, de Bin Laden que es la Guerra del Golfo. En la Guerra del Golfo uh, pasa algo que, que a él le trastorna profundamente, que es que las tropas estadounidenses se estacionan en, en Arabia Saudí, que es para, para para los musulmanes su tierra santa, es donde está donde está la Meca. Eso le eso le le hiere profundamente y es ahí donde donde vemos uh, que organiza la Al Qaeda que conocemos actualmente. La Al Qaeda que conocemos actualmente es un es un un conjunto de células absolutamente independientes que no tienen comunicación entre sí, que no tienen una estructura jerárquica y que actúan independientemente. Tanto que, por ejemplo, el mismo Osama Bin Laden ni ordenó ni sabía que, que se iba a cometer eh, los atentados del 11 de septiembre. Es decir... Se, las células son autónomas, se les financia, se les provee de materiales, de dinero, de lo que puedan necesitar, pero realmente para la supervivencia de, de la organización es necesario que estén completamente aisladas entre sí. No hay, al no haber una coordinación central y disponer de alguna manera solamente de enlaces que van eh, sirviendo de, de las necesidades de, de cada comando... El decir eh, que al qaeda en un momento dado puede eh, puede estar estar terminada a estas alturas simplemente porque se han ocupado las las cuevas de tobora donde donde estaba digámoslo así la, la sede central es muy muy optimista ahora mismo eh, y no nos por ser alarmista pero posiblemente haya media docena una docena de, de comandos de comandos de al qaeda perfectamente entrenados y financiados en diversas partes del mundo cada uno con autonomía operativa es decir, para decidir sus propias operaciones y son completamente autónomos e independientes para elegir el próximo objetivo Espacio en Blanco Todos los viernes de 12 a 2 de la madrugada Todo el mundo del misterio en M80 Radio Esta noche dando los datos de esa crisis en la que estamos Otra información que a lo mejor no podemos encontrar por ahí Eh... ¿Por qué no se, no se captura? Ha sido más curioso estos días Si sigues un poco de información Ya van a capturar a Bin Laden Está ahí, lo van a machacar A, a las 10 minutos no, no está eh, Está en otro sitio eh, ¿Por qué no se le localiza? ¿Por qué no se captura? ¿Es invisible como alguna gente decía? ese Es muy escurridizo Y desde luego si sí es posiblemente invisible Pensemos que... Invisible entre comillas uh -huh. Pensemos que Bin Laden efectivamente Ha recibido ese entrenamiento de, de la CIA Durante, durante mucho tiempo, durante la, los, los prolegómenos de, de la campaña de Afganistán eh, se sabía que, que estaba en el país y se sabía que estaba moviéndose constantemente por Afganistán sí, eh, iba, iba rodeado de, de un séquito no muy numeroso de, de una guardia de, de corpos, un, un grupo de guardaespaldas muy leales y más luego sus, sus mujeres favoritas de alguna manera y poco más de hecho, eh, es un hombre de, de, una, de una determinación y, de, una, y de, una, de un fanatismo desde nuestro punto de vista tan increíble, por ejemplo, que sabemos a través de, de, una, de una de sus esposas que, que vive actualmente en, en Londres que eh, él eh, tiene ordenado que si existe eh, peligro inminente de que sea capturado sus propios hijos disparen contra él y lo filmen en vídeo de tal manera que su sacrificio pueda ser visto por todo el pueblo islámico y funcione como una llama que, que inflame las, las emociones de, de esta gente no es alguien especial no es eh, o sea no es alguien perdón no es alguien normal es, es algo eh, que se parece mucho a a, a esos supervillanos de, de, de las películas de James Bond es una, es una persona eh, con un grado de compromiso personal eh, con su causa absoluto y que no tiene ningún eh, reparo en morir el mismo por ella estamos hablando por tanto de alguien tremendamente peligroso porque no tiene nada que perder mm -hmm. y están <coughs> utilizando espías psíquicos para, para tratar de capturarle esa gente que esa... en otras ocasiones han utilizado el Pentágono y los grupos de de poder americano Esa es una de las, de las noticias que más, eh, más gracia me hizo de alguna manera, porque dije, hay que ver cómo, cómo tienen que estar ya para tener que volver a, a recurrir a esto. El proyecto Stargate, que era, que era un proyecto de un experimento de, de espionaje psíquico, de, de utilizar a, a videntes, no era exactamente eso, se utilizaba una técnica que se llama visión remota, eh, de utilizar a videntes para, para localizar objetivos militares o para hacer espionaje, pues se cerró en el año 95, la Universidad de Stanford que era donde, donde se hacía eh, clausuró el proyecto los, los datos fueron bast eran bastante buenos se, se obtuvieron bastantes eh, bastantes buenos resultados, de hecho eh, en la localización de submarinos de submarinos soviéticos se, se consiguieron resultados francamente espectaculares simplemente por, con el uso de, de técnicas psíquicas, ¿no? y luego esta gente se, se disgregó, cada uno cada uno hizo su vida muchos de ellos montaron empresas en las cuales precisamente utilizar eso, estos talentos pues, para Para prospecciones geológicas para, para incluso asesoramiento de, de inversiones bursátiles cada uno utilizó, utilizó su talento pues de, de la manera más creativa que pudo porque bien, a raíz de la crisis del 11 de septiembre la CIA y el FBI volvieron a contactar uno a uno con con los videntes del programa Stargate, precisamente para, para de alguna manera volverlos a reclutar. Eso nos indica eh, el grado de, de, entre comillas, desesperación de, de, del gobierno estadounidense por esta situación. Es decir, de movilizar todos y cada uno de los recursos, eh, de los recursos existentes, incluso los desechados de, de alguna manera para, para incrementar ese esfuerzo bélico. Otro de los personajes que está junto a Bin Laden es el Mula Omar, otro tipo también extraño. ¿Quién es este personaje? El Mula Omar es, eh, es no solamente no solamente un, un personaje secundario en esta historia, sino que es posiblemente la persona más cercana a, a Bin Laden. Están emparentados por, por, por matrimonio... Eh, Y, y son grandes amigos, eh, lucharon juntos contra, contra los soviéticos en, en la época de la ocupación y bueno, eh, es la persona que, que de alguna manera tuvo en sus manos la, la vida de Bin Laden cuando, cuando pudo haberle entregado a, a petición de, de los Estados Unidos y se negó en Redondo aún sabiendo lo, lo, lo que se le caía encima a su país que queda la mayor máquina de guerra del mundo es un hombre eh, es un hombre también muy es un mu es, es un clérigo musulmán es un hombre no solo muy religioso sino tremendamente fanático él ha jurado eh, morir siendo siendo talibán y no solamente eso eh, es una persona que tiene unos, unos caracteres místicos eh, curiosos él por ejemplo se negó a, a, reza, a abandonar Kandahar. Y ahí hubo una, una, resistencia, una, una resistencia importante porque tuvo un sueño profético en el cual eh, se le, el profeta se le apareció y le dijo que, que tenían que resistir en Kandahar hasta, hasta que los echasen y eso costó eh, miles de, de bajas en, en, entre los propios talibanes. Es decir, es alguien que, que no, no tiene la, la fría inteligencia que puede tener en un momento Bin Laden, sino que el Mulah Omar es una persona que puede dejarse llevar por impulsos místicos con mucha facilidad, y eso de hecho le ha, le ha sido una, una debilidad en esta campaña. En toda esta historia con Bin Laden y el Mulah hay mucho misticismo, ¿no? Se creen que son gente iluminada, especial... En todo en todo esto ahí hay, hay muchísimo misticismo pensemos que, que hay cosas que no entendemos ahora mismo de, de la cultura islámica como es el caso de, de los de los terroristas suicidas y es algo que se viene haciendo desde hace siglos desde desde la desde la edad media cuando cuando hassan bin sababa montó la, la secta de los jaín de los asesinos eh, fueron los primeros eh, los primeros terroristas suicidas de, del islam eran gente que no le importaba morir, cu morir cumpliendo su misión Porque ellos iban a, iban a ir a, al paraíso Para ellos eh, Ellos tienen el mismo sentimiento Que tenían los cruzados Eh, cuando te cumplían eh, aquellas tremendas cruzadas contra los cátaros que, que hubo en la Edad Media y decían eso de matarlos a todos que Dios ya sabrá quiénes son los suyos para ellos es igual, es decir, ellos pueden pasar a sangre y fuego por, por un poblado por una población, por donde sea pensando que el hecho de, de matar no es malo, que ya directamente mitad de la Guerra Santa por los que hayan sido mártires disfrutarán de, del paraíso islámico y los que hayan caído justamente pues eh, irán al infierno. En un momento vamos a hablar de ese vídeo que dicen que es la prueba de Laden, de que Bin está metido en este asunto, pero antes preguntas del chat dicen que si ya no está en Afganistán que si puede que Bin Laden no esté en Afganistán a ver, eso eh, yo, eh, ahí ya a título personal yo estoy casi completamente seguro de, de que no eh, estamos hablando de, de alguien con una capacidad de planificación estratégica muy importante que ha montado una, una organización secreta pues, de una complejidad asombrosa pues muy parecida a la Odesa que montaron los nazis para salvar a, a los miembros de las SS Estamos hablando de alguien que, que no se deja llevar por, por sus pensiones, sino que precisamente pone la más lógica y fría racionalidad al servicio de, de su causa. Y él sabe que ahora mismo él es, eh, si no imprescindible, porque ha dejado las cosas atadas y bien atadas para que Al-Qaeda siga funcionando después de su muerte. Sin embargo, sigue siendo muy conveniente que, que él siga funcionando como símbolo. Mm. No, no creo que, que esté en Afganistán. ¿Y por qué? ¿Puede haber alguna razón, dicen, no eh, simplemente en masacar a, a los talibanes para la guerra? Pod haber alguna otra razón oculta quizá el petróleo quizá el control de las drogas. Claro. Hay, una, hay una, una teoría que ha estado circulando últimamente y que no es en absoluto en absoluto descabellada, que es el Gran deducto de esa general. Hay, eh, Asia Central es una de las zonas más ricas de petróleo y menos exploradas en ese sentido. Las perspecciones petrolíferas allí han sido, han sido muy pocas. Y sol, y no solamente Afganistán, sino sobre todo las antiguas repúblicas ex-soviéticas, Jastastán, eh, todos estos alrededores, tienen, eh, se estima que hay yacimientos petrolíferos muy importantes. Todo ese petróleo... Entonces eh, en algún momento habrá que sacarlo a, al exterior. del petróleo en, en, en Afganistán o, o en cualquier república soviética no vale de nada si no lo llevas a un puerto de mar donde haya un petróleo que lo recoja y lo traiga aquí a las refinerías. Ese petróleo tenía que pasar necesariamente eh, por Afganistán el régimen talibán era absolutamente incompatible con, con la construcción de, de un gran oleoducto en esa central con lo cual, mmm, miel sobrejuelas, digámoslo así, para, para este proyecto pensar que toda la guerra de Afganistán se ha montado para, para poder construir ese, ese oleoducto impunemente mmm, todavía eh, la fe que tengo en el ser humano me impide llegar a, a una conclusión así y, y de verdad rezo porque, porque no haya sido así Hace unos cuantos días, no sé si era esta semana, o la semana pasada, eh, esta semana que no fue, ¿no?, el martes pasado, uh -huh. en todas las televisiones dijeron que tenían una prueba definitiva de que Bin Laden había sido el malo, malísimo, malísimo de esta historia, que tenían un vídeo que lo probaba, ¿Qué es ese? que además lo habían dejado en un sitio, se habían olvidado, lo habían encontrado en una casa ahí de casualidad sí, y que era no la prueba es una cosa muy curiosa porque parece ser que Bin Laden se va dejando vídeos por ahí y además de los cientos o miles de cintas de vídeo que pudiera haber por todo Afganistán encontraron la eh, justa yo me imagino a, a los marines con, cogiendo cintas de vídeo y mirándolas todas a ver cuál tiene a Bin Laden dentro porque eh, además el, el, el poco tiempo que han tardado ha sido, ha sido milagroso ¿no? Sin embargo, eh, de hecho, eh, este vídeo ha sido muy cuestionado, el, el gobierno americano se niega a, a revelar en qué circunstancias se encontró, cosa que, bueno, yo creo que ya da bastante igual. Y mmm, no solamente eso, sino que además mmm, el periódico de Guardian recientemente mmm, revelaba que, bueno, expertos en efectos especiales que ellos eh, habían consultado eh, decían que, bueno, que si bien no se podía decir concluyentemente que fuera falso, desde luego era muy fácil de, de reproducir eh, con los medios digitales actuales. De hecho, hecho lo estimaban como un trabajo fácil y decíanNo es ni la mitad de difícil lo que fue hacer for, por ejemplo, o sea que realmente no, no hubiese habido ningún problema. Curiosamente ahora ha habido una noticia añadida. Que, que le echa más leña al fuego a todo este asunto y es que esa prueba incortovertible esa prueba que no se había tocado que se habían utilizado 5 eh, traductores independientes eh, que, habían, eh, que habían puesto para hacer una traducción ideal resulta que había sido censurada había sido censurada y se habían eliminado ¿Había sido y eso ha salido en, eh, en la cadena de televisión ABC la propia cadena norteamericana que ha conseguido de alguna manera la copia original de, de esa cinta y de ahí se habían cortado cachos Y los cachos que se habían cortado ahí eran precisamente todos en los que se hacía referencia a que Bin Laden había recibido ayuda eh, del gobierno saudí o de agentes saudíes o de personal de la policía religiosa saudí, que allí también hay una policía religiosa como, como la hubo en, en Afganistán hasta que cayeron los talibanes. Y que, lógicamente, los norteamericanos no podían eh, emitir a su país, porque, lógicamente, eh, para ellos, eh, Arabia Saudí sigue siendo un aliado. Es el lugar donde están estacionadas sus tropas, es el que el que está jugando un doble juego, porque eh, aquí hay un, un rasero doble moral. el régimen Desde el punto de vista religioso, el régimen saudí es tan duro. Como ha sido como fue el régimen Talibán, sin embargo, estos eh, son eh, los integristas buenos de alguna manera en esta película y no se les podía eh, pringar con, con, con toda esta historia, así que se cortaron los trozos más comprometidos y se emitió una versión mmm, políticamente correcta. es decir que no está en la prueba tan definitiva la prueba. ¿no? Desde luego, el como poco, es una prueba manipulada Y ya veremos si es una prueba cierta Nos queda poco tiempo El accidente, un vuelo también, después de todo este follón Que de repente cayó a las afueras de, de Nueva York Eh, mucha gente dijo que era un simple accidente Fue un simple accidente ese vuelo, 587 Pues muchos lo creímos así el, al principio De hecho de hecho yo mismo, cuando empecé a oír aquello del motor que se había caído y tal uh -huh. Pues dije, bueno, pues, joder, qué casualidad, no pero qué mala suerte Pero eh, hay un hombre que se llama eh, Vernon Grouse Vernon Grouse eh, durante muchos años fue el mejor investigador de, de accidentes aéreos de, de los Estados Unidos Luego fue miembro del Comité Nacional de seguridad Y este hombre empezó, ya está jubilado, pero empezó a analizar, de formación profesional, empezó a analizar el accidente y se dio cuenta de un hecho que da de perogrullo, que es que la cola del avión, esa que vimos recuperarla por, por un remolcador, había caído varios kilómetros detrás de, de donde de donde había caído el resto del fuselaje, es decir, lo primero que se había desprendido de ese avión era la cola. Cosa que no tenía absolutamente ni pies ni cabeza eh, con lo que se había dicho de que podía haber sido un fallo del motor. De hecho, el desprendimiento de la cola lo que hizo que las vibraciones fueran de tal calibre que eh, bueno pues el, el fuselaje prácticamente se, se hiciera migas en el aire y fuera, y fuera cayendo en diversos sitios. Lo que pasa es que la cola no es un motor, la cola no es algo como un motor que está sujeto por unos pernos y que es algo ajeno al fuselaje, la cola es parte del fuselaje. No se cae así como así, no es una pieza aparte, solo se cae por una explosión o porque algo la haya arrancado de cuajo un proyectil o una bomba dentro de dentro de, del propio avión con lo cual los datos objetivos del accidente indican que posiblemente eh, el avión que cayó sobre queens fuera un segundo atentado lo que pasa es que eh, eso no se podía decir eso no sé esa versión no no era políticamente correcta no era lo que había que, que, que hacer si queríamos que la que la que la industria aeronáutica siguiera pues esto salió en la propia CNN, esas declaraciones de Vernon Gross una vez, nunca más por eso hay que estar atento a la primera noticia porque a lo mejor no se vuelve a repetir a punto de terminar, nos quedan 3 minutos eh, hay quien cree que puede ocurrir algo estas navidades ¿tú qué crees? ¿cuáles cuáles, ¿cuáles pueden ser las próximas acciones de Al Qaeda? es muy es muy aventurado eh, decirlo eh, y ojalá, ojalá no ocurra eh, ojalá no ocurra navidades. absolutamente nada el eh, Esto de las navidades viene de una fuente en teoría tan autorizada como es el propio jefe de seguridad del Vaticano Que él está francamente convencido de que, de que Roma y, y la ciudad del Vaticano o la figura de, del Santo Padre Pues podían ser, eh, podían ser eh, los blancos prioritarios y posiblemente en Navidad por el, la connotación eh, que tiene todo esto Pensemos que para ellos es una guerra santa y en una guerra santa los blancos religiosos son son perfectamente eh, son tan asumibles como los blancos políticos o militares con lo cual eh, un, un, un ataque sobre sobre el vaticano sería sería una de las posibilidades eh, que más peso tendrían está esta esposa de, de bin laden que de la que hablábamos antes eh, habló también de, de planes para, para atentados en parís o en, o en Londres. Y no tiene, y no tiene tampoco nada de, de descabellado esto, puesto que eh, de alguna manera Estados Unidos se ha convertido en, en un territorio muy difícil. Y es muy posible que a lo mejor el próximo golpe lo, lo diesen en Europa. ¿Y en Estados Unidos entonces no...? No hay objetivos En Estados Unidos lo que no sabemos es qué eh, infraestructura qué infraestructura le queda al caer. Eh, si queda algún comando eh, quede donde quede ese actuará algún día y sobre todo pensemos que estamos eh, hablando de una guerra santa que, que la farua el, eh, el edicto que, que hizo bin Laden en su momento en el noventa y siete para declararla eh hablaba de paciencia y hablaba de que esos eh, mulleidines esperasen al momento adecuado para matar a cualquier ciudadano norteamericano que tuviesen a su alcance, en donde lo tuviesen a su alcance y en las circunstancias que lo tuviesen a su alcance. Casi la 1, las 2, la 1. Entonces así los canadienses, lo que es sagrado es que el 11 de septiembre el mundo cambió, ¿verdad? Sí, desde, desde la última vez que estuve que estuve aquí hablando contigo hasta hasta hoy eh, no estamos en el mismo mundo y, y la verdad es que de momento no va cambiando para bien las cosas como son. Estamos en esa crisis que muchos habían dicho que habían profetizado, ¿no? Estamos en, en algo que, que el mundo que surja de, de esto no va a ser el, el mundo que, que estábamos antes. Eh, habrá consecuencias, habrá muchas consecuencias a largo plazo. Muchas de ellas implicarán severos recortes en, en nuestras libertades personales y en, nuestros, y en nuestros derechos civiles en pro de, de la seguridad. Es algo Es algo inevitable de alguna manera. Precisamente por eso tenemos que ser ahora más celosos de, de esas libertades Y, y estar muy informados, casi como si fuera un deber más de ciudadano. Saber buscar también información, donde, porque todos esos datos están ahí, solamente hay que saberlos ver, ¿no? Efectivamente. Y, y nunca dejar nada por, por diente ascendente. Nunca esperar a que las cosas te las digan una segunda vez. A lo mejor la primera es la única que tienes ocasión de oírlas. Gracias, Santiago, por tu trabajo. Acásico punto, como si queréis más datos y más noticias del mundo del misterio. Y gracias por haber estado con nosotros esta noche. Muchísimas gracias a ti. Gracias.